Otra noche más Tengo que pasar Pensando en ese amor que fuera mío Y ya nunca más será Otra noche más Saldré a caminar En busca de un amigo que viense no me consolará, Si ves brillar su pelo Contra el azul del cielo Ella es Si ves que la cadencia De su andar te enfermece Ella es Si ves caer la lluvia Y el sol está en su cuerpo Ella es aquella que yo quise, aquella que he perdido, la que no ha de volver, por donde ir que no vaya su recuerdo conmigo, cada esquina que cruzo, cada micro que pasa, ella es un pájaro que huye, una canción lejana, ella es aquel cine en mi barrio. Una hoja que cae Ella es Aquella que yo quise Aquella que he perdido La que no ha de volver Otra noche más Tengo que pasar Pensando en ese amor que fuera mío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 si tiene en la mirada la soledad del grillo, ella es Si al pasar por tu lado huele como una rosa, ella es Aquella que yo quise, aquella que he perdido, la que no ha de volver Adiós mi amor. Esta es mi última canción. Nunca más mi amor. Nunca más.